Suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Estaremos, desde este espacio radial, recordando y proyectando dos fechas que escalaron hondo en el país y en la región. Una, de la historia reciente. Se cumplen 42 años de l golpe c í v i c o militar en Uruguay. La otra, que viene del fondo de nuestra historia y son los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres. Estamos convencidos que siempre las clases adineradas que han detentado el poder y el control del Estado con sus aparatos coercitivos han recurrido a la violencia cuando la resistencia a su opresión por parte de los pueblos Se ha vuelto peligrosa para sus intereses y privilegios. Del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, queremos resaltar la respuesta del movimiento obrero y popular, que fue impecable. Con huelga general, ocupación en los lugares de trabajo, que duró 15 días, dando cumplimiento así a una decisión tomada años antes. Que llamaba a la huelga con ocupación en los lugares de trabajo y en los centros de estudio. Los trabajadores y trabajadoras, estudiantes del valeroso pueblo oriental, sostuvieron una de las más firmes y prolongadas acciones de masas contra la maquinaria de las dictaduras que avanzaba n sobre el territorio latinoamericano. Tal vez haya sido porque venimos del ideario artiguista de libertad. De justicia social, de tierra para quien la trabaje, de proteccionismo económico. Venimos de saber que Artigas, en el Congreso de los Pueblos Libres del 29 de junio de 1815, se opuso a una política centralista impulsada por los sectores oligárquicos de Buenos Aires y asociados a los intereses del Imperio Británico, con diputados provenientes de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos y por supuesto la banda oriental. Allí trataron la organización política de los pueblos libres, el comercio interprovincial y con el extranjero, el papel de las comunidades indígenas en la economía de la confederación, la política agraria y la posibilidad de extender la confederación al resto del exvirreinato. Desde este espacio nos definimos artiguistas. Reconociendo en los fundamentos del pensamiento de Artigas las bases para la construcción de solidaridades, libertades y principios de justicia aún vigentes en la sociedad contemporánea, destacando de la vigencia de su pensamiento la búsqueda de justicia social y autodeterminación de los pueblos libres, así como la integración de los pueblos latinoamericanos. Como dijo un compañero, Queremos comprender el momento que estamos viviendo porque lo queremos cambiar. Como la vida es de todos, queremos pensarla entre todos, construirla y construirnos en este complejo proceso que nos integra. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra.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 パイサーのレディーセーブイベンドリタスピエラスピエダーサー ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río de la Plata en una tarde gris y lluviosa en Buenos Aires. Rúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. 16 horas, 8 minutos, somos de Fogón en Fogón. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy.、Eh, estamos escuchando a los s olimareños cosas de Artigas. Termina de inmediato esa sola. El día que me quede sin soldados, t e n d r é los arcabuces de la sangre. Ahí está, y en este caso nosotros no nos quedamos sin soldados, tenemos aquí algunos soldados que se han hecho presentes en este de fogón en fogón de la tarde de hoy. Y vamos a presentar, tengo frente a mí al Señor que nos aporta la cultura y que distribuye la cultura por nuestro continente. Roberto Saban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a los integrantes de la mesa y a los oyentes. Una, una serie de, de actividades interesantísimas se abren este fin de semana, desde hoy, mañana, el lunes y martes. Realmente vamos a estar muy, muy activos los, los uruguayos y su cultura en este lado del río. Así es, muchas actividades que tienen que ver con el bicentenario de los congresos de los pueblos libres. Ya vamos a estar informando,、eh, dónde va a desarrollarse ahí por la zona,、eh, por, la, por el partido de la n ú s Sí, precisamente,、eh, exactamente. Por zona sur va a haber una gran actividad、eh, celebrando, festejando estos 200 años del de Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Oriente, también así se lo conoce en la historia. Y ya estáis presentando a quien viste camisa impecable. Se vino hoy, un lujo.、Eh, se viene como que lo van a filmar para la tele. No sé, no sé si eso será así. En este caso tenemos la voz. Del señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y, y compañeros. Bueno, una fecha muy especial, como decía nuestro, nuestro conductor. Para mí, el tema de los 42 años de, del golpe de Estado, bueno, muchos de nosotros estábamos en nuestro país y, bueno, resistimos. Allí, digo, para decir una frase que dice un amigo que tenemos en Alemania, que seguramente no está, no, nos está escuchando. Estuvimos 12 años sin democracia, ¿sí? La noche más larga de la, historia del gobierno de, de la historia política del Uruguay. Y yo creo que a partir de ahí la supimos valorar, como tal, como dice Pajarito García. Es así, uy, hay que, tenemos 30 años de, de democracia y、eh, desde este espacio vamos a proponer ahí como reflexiones y opiniones acerca de los 30 años de la democracia. Los logros de, en esos 30 años, las construcciones que hubo en esos 30 años y los debes de esta democracia de 30 años、eh, en el Uruguay, pensado desde el Uruguay y para, y para la región. Eh, me parece que está bueno que hagamos este, en este momento que nos planteemos. c r e o que esas fechas redondas sirven a veces para estas cuestiones como disparador para pensarnos de cara al futuro. Y decíamos que en este también vamos a estar cumpliendo、eh, el bicentenario de los Pueblo, del Congreso de los Pueblos Libres y va a haber un, una gran actividad, sigue ¿sí? acto de homenaje al bicentenario en el Club Germinal de Tigre y Poli Turigoy en 2700, esquina Buchar. Esto es en La NUS, ¿sí? ahí van a actuar David Chorne, Murga va de vuelta, Murga la b a canal, Nación Bombelé y l a s a l l a g o Murgaban que llegan desde Uruguay. Ya les vamos a estar contando porque hicimos nota con l a s a l l a g o así que ya vamos a estar reflexionando acerca de eso. Dijo Artigas: Los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Primeros días de febrero Posadas manda su ejército a Entre Ríos que destruya de artigas los partidarios. Imparte órdenes secretas que lo traigan muerto o vivo, pero son a pocas leguas del Paraná derrotados. A la causa defendida por el conductor se adhieren Entre Ríos y Corrientes y Santa Fe se incorpora. Del cabildo resultante de marzo también se aviene. La ilustre y mediterránea bella provincia de Córdoba. Entre rianos, cordobeses, correntinos y orientales se unen a santafesinos contra el gobierno que oprime. Y en Arroyo de la China se ligan los federales un 29 de junio de 1815. Estás escuchando. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, ¡Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, diversión.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 ¿Vamos a hablar de fútbol? Sí, sí.、Eh, Hablaremos del partido de. Copa América. Sí. Siamofuori. Siamofuori. Ahí está. Usted lo dijo muy bien, señor conductor.、Eh, ¿Usted va a hablar de eso? Sí. Bueno, trataremos.、Eh, ¿Qué pasó? Bueno, no, se me c a y i e r o n los anteojos, d i s c u l p e <risa> Bueno, a estas horas, con el resultado puesto y muchas palabras escritas, trataremos de ser objetivos con respecto a la e l i m i n a t o r i a de Uruguay. en la Copa América de Chile. A este cronista le parece que deberíamos dividir el análisis en dos partes. El funcionamiento colectivo de Uruguay, por un lado, y en segundo lugar, el referato. Ahí está. ¿Usted, usted escuchó、eh, a un, un relator argentino? Sí, lo escuché. ¿Lo escuchó? Sí, un tripero. Un tripero, sí, sí de sí, la plata. Hincha, que... de gimnasia, hincha de gimnasia que. casi casi que se desboca En el partido de. casi casi no, o sea, se desboca、eh, lo que tiene que、Yo、ver. Se desbocó, se desbocó <ríe> varias veces. Con, con lo que fue el partido entre Uruguay y Chile. Valdivia, Valdivia lo busca Alexis Sánchez, Alexis Sánchez quiere escapar, y el brasileño cagó en este con la FAU. Por Dios. Alexis Sánchez de atrás, a ver, nada. Por favor, mirá. El grito que pega Alexis Sánchez como si le hubiesen clavado un cuchillo en el talón. Obviamente le tiene un carajo Alexis Sánchez, ahí discute con c a v a n i c a v a n i está muy nervioso.、Eh, ya recibió una tarjeta amarilla por una protesta en la cual tenía razón, pero de medida, mirá como caperucitea al chileno, lo va a echar a c a v a n i lo va a echar a c a v a n i que hijo de puta que sos b r a s i l e ñ o por el amor de Dios, n o Amarilla, Amarilla no lo tocó. No lo tocó, brasilero careta. Brasilero careta.、Eh, está armada la copa para Chile, bueno, listo, bárbaro. Pero, díganlo muchachos. Le metieron la mano en el bolsillo a Uruguay de una manera bárbara, y espero que el periodismo lo diga esto, o、eh. Le metieron la mano en el bolsillo, Uruguay fue a pelear con armas nobles dignas, y lo tuvo a mal traer a Chile en grandes trayectos del partido, lo, lo tuvo a mal traer en grandes trayectos del partido. Y si no, le mete la mano en el bolsillo con esa pulsión de c a v a n i Uruguay lo termina ganando. Ahí está, bueno, ahí pasaba <ríe> en el relato desaforado de mí, Raimundi.、Eh, Dijo de... lo que quisiéramos decir todos de aquellos que estamos del otro lado de la tribuna, ¿no? Claro. Tribuna. claro. Pero bueno, este, no, yo、eh, le decía, antes de, de, del comentario de, de, de este muchacho, Uruguay no encontró en los cuatro partidos. El juego que permitiera crear situaciones de gol. Teniendo en el plantel jugadores que hacen goles todas las fechas en el público europeo. Claro está que Uruguay tiene serios problemas de la mitad de la cancha hacia adelante. Y bueno, y esto creo que se ha visto en los cuatro partidos que hemos jugado. El maestro, con otros jugadores, demostró que se puede jugar de otra manera y jugar bien. Recordemos Copa América el 89, con Francesco y con. Con Alzamendi y con Rubén Paz. Me parece que que por ahí hubiera pasado la cosa. Pero bueno, no debemos ser injustos, debemos darle tiempo para que encuentre f r para e e el equipo para que e n n t el equipo. perdón Y en el aspecto del referato, es lamentable. Durante los primeros 14 minutos de juego, Chile realizó no menos de 5 faltas, cortando el juego mal, fue bastante violento. Donde el refere en e ningún momento llamó la atención a ninguno, ni siquiera, digamos, como diciéndole en la próxima s a c a una amarilla o algo. O sea, el partido empezó con el raspaje, digamos, por el otro lado. Uruguay no había raspado. Me pareció a mí que, no, que digamos, la característica de Uruguay, ¿cuál es? Jugar fuerte, pero a, impuesta por el maestro, jugar fuerte, pero jugar leal, no salir a pegar. Creo que eso es un mérito del maestro, que creo que le cambió. Eh, eh, eso al p u e b l o uruguayo, bueno, entonces cortando el juego y ante la primera protesta de Uruguay que fue la de c a v a n i le saca la amarilla. Esto limita muy tempranamente al jugador y, a, y lo hace dudar de ir a las pelotas divididas, como pasó. Creo firmemente que el juez del partido inclinó la cancha hacia Chile y cuando lo echa a, a f u c h i r e bueno, está claro lo que dice el relator, ¿sí? El chileno se tira por encima del marcador de punta uruguayo. El uruguayo, si bien va fuerte, pero va a la pelota franco, ¿sí? No va a lastimarlo. Digamos, no, se nota claro que no va a lastimarlo. No va con la plancha, no busca ninguna pierna. Pero bueno, y esa falta, la ¿quién la cobra? No la cobra el refri, la cobra el Banco de Suplentes de Chile. Que se para, sale, grita. Bueno, y ahí pasa todo lo que pasa.、Eh, a mí, modesto entender. Y ya lo hemos dicho en esta columna: esta Copa América es de una etapa de transición para la Celeste. Confío en la seriedad del maestro para encontrar el equipo. Por otra parte, o algo que se recalca mucho desde todos los lugares, pero no sé por qué, a mí no me, no me asombra, la entrega y el respeto por la camiseta de nuestros jugadores. ¿sí? Hace pocos días este, escribí para un lugar que ahora voy a comentar. Que a mí me parecía que los jugadores que juegan en el circuito europeo vienen con 50 partidos, ya jugados a mitad de año. s í ¿sí? Entonces, vio,、eh, la pila no da para tanto. ¿Está? Sí. Y la recuperación no se va con dos días de acostarse y quedarse tranquilo y no jugar. ¿Sí?、Eh, nosotros hemos dicho acá que necesitábamos otro tipo de preparación, incluso para un mundial, para darle seriedad a un mundial o una Copa América como esta. Bueno. Los jugadores tendrían que tener unas mini vacaciones de 10, y 12 días y después hacer una pequeña pretemporada con, con su selección para poder estar a tono, digamos, ¿no? Para poder tener recuperación. e l calendario no le da, ¿eh? No le cierra por ningún lado. El calendario no da porque los clubes se han morfado、eh, esto que, que, que tiene el Mundial y que tiene la Copa América, ¿está? Como la Copa UEFA también o, o otras copas que se juegan、eh, por ahí que, que yo creo que son importantes. Pero bueno.、Eh, Todos aquellos que habíamos apostado al Nico Lodeiro para que fuera el reemplazante de Forlán y que fuera el generador de fútbol, algo pasó con él que, que jugó un solo partido, después este, no jugó ningún otro partido, t no apareció, no apareció y no apareció. Acá está Meriwan. El señor, el me señor, el señor productor lo tenemos acá indignado, indignado. a alguien le da porque, para porque, que dice, porque dice que. Deja, deja su trabajo y viene a. No、sé, Quiero aclarar que yo no quería entrar.、Sí. Digo, me sí, dijeron... Pero usted entró, ya está, ya entró. Nadie hace nada, u l i k e Pero, señor Trinidad, porque usted se desespera, lo vemos afuera, que casi pegado, no, yo... pegado a la pecera, usted estaba indignadísimo con, con el tema de no, no, cómo j u e g a Ulrike. Yo, yo con, este, con Manuel、eh, coincido, creo que en un par de puntos. Por ejemplo,、eh, la echada de. ¿Que nos metieron la mano? Nos metieron la mano.、Mm. Evidentemente. En la expulsión de Fuchile, totalmente fuera, fuera de lugar. Después, en la repetición, se ve clarísimo que Fuchile llega antes a la pelota y saca la pelota bien. Fue con fuerza, sí, pero fue a la pelota y sacó la pelota. Fue franco. En eso estamos totalmente de acuerdo. Este, ahora, pasando al, a otros puntos, estoy en las antípodas de usted, compañero. Bueno. Este, por ejemplo, Cavani, la primera amarilla que le sacan, yo nunca había visto un jugador ir a pecherear a, a, a línea, al referir, lo empuja, le mete la pechera propiamente dicho, lo empuja y lo increpa de una manera fuera de lugar, totalmente, en una, en una actitud totalmente extradeportiva. Podemos entender la situación familiar que estaba viviendo Cavani. Capaz que a, a la menor situación este, de agresión que tuviera iba a responder así. Eso lo debe saber bien el, el maestro Tavares. Pero la primera pelota que le cobran, mal cobrada, que estaba en línea a dos metros, él va, sale afuera de la cancha y lo empuja al línea. Simplemente para ayudarlo en su análisis, pero, y no le voy a cobrar nada por esto,、sí. ya le habían hecho tres fau y dos de atrás con pelota dominada. Y ni me, pero ni media atención. Eso no, Entonces, significa, fíjese, eso no fíjese, significa que el tipo、no、salga. No, discúlpeme. Pero ya se habían dado cuenta que, que el partido, está, ya, ya que el referato había este, inclinado la cancha. Les quiero dar un dato. Manuel, ¿siempre, siempre nos van a inclinar la cancha cuando jugamos contra el c o n t r anfitrión. el a Siempre no va a pasar. Lo que pasa es que nosotros no jugamos、eh, antes para no jugar contra el anfitrión. Nosotros bueno, yo... no jugamos, no sacamos resultados. Positivos antes para, para, para no jugar con el anfitrión. Entonces, cuando vamos a jugar contra el anfitrión, vamos, siempre van a inclinar la cancha, porque ya ahora, con esto que ha pasado con la FIFA, ya se sabe, los partidos están r n el lado, s los partidos se van a inclinar para el lado donde comercialmente más c o n v i e n e para Chile. Exactamente,、eh, algo, de eso, algo de eso hay, pero bueno, sí, también yo, está el juego. Yo creo que está el la... dato que es poco conocido. Sí. Para que nos enteremos de cómo vienen las cosas, ¿sí? Y también para reclamarla a nuestros dirigentes del fútbol. Para regar una cancha, para regar una cancha, los dos equipos tienen que estar de acuerdo en la Copa América o en el Mundial. Sí. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Uruguay no estuvo de acuerdo que se regara la cancha. Y la、sí. regaron Chile la, la, la regó igual. Digamos, ya de movida, empezamos con una cosa en contra de Uruguay. Está bien. Porque、Pero、Uruguay entendió que la cancha estaba rápida, ¿eh? Es no, no era porque la quería lenta. Sí, Sí, sí, sí. Está bien. Pero, bueno. Las cosas son así. Este, yo puedo entender el malestar de, de algunos, de algunos este, hinchas del fútbol, porque todos pretendíamos mucho más. Somos los campeones, éramos los campeones, va. Este, por supuesto, no pudimos defender más. Este... Más no se puede defender. Digo, no, si no, nos colgamos no. todo de, no, del pero... travesaño y ponemos el micro adelante. Sí, pero bueno. Pero digo, más de lo que se defiende, digo, lo, a lo único que jugamos es a defendernos sí, y absolutamente lo, nada más que a e c i Lo acabo de decir en la columna: sí, sí. que del medio、Estamos、de la de cancha para adelante no tuvimos fútbol.、Ahí、pero、está. no es de ahora.、Eh, en este caso, ahí está el, la discusión del partido que nos dejó afuera entre.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 que sos tan s o l o lo que miro acaricio o penetro cómo voy a creer dijo el fulano que la utopía ya no existe si vos mengana me dulce osada eterna si vos sos mi utopía estás escuchando de fogón en fogón 16 horas 27 minutos. Aquí estamos en De Fogón en Fogón, transmitiendo por AM770, Radio Cooperativa, aquí en Buenos Aires, Argentina. Y aquí Roberto Sabán tiene una nota telefónica. Usted nos dirá, Roberto, con quién es esta nota. Estamos en comunicación con el presidente del Sindicato de p a p e l e r a y Celulosa del Uruguay. Y según el último congreso del Piz NT, el encargado de finanzas del Piz NT. Buenas tardes, Julio Burgueño, desde acá de Buenos Aires te saludamos. Bueno, buenas tardes. Este, un gusto poder conversar con todos ustedes. Además, un, un honor que, que escuchar a Benedetti con ese, con ese poema tan, tan, tan, tan lindo y tan hermoso. ¿no? Así que este, un placer y un gusto conversar con todos ustedes. ¿no? Julio, estamos tratando de recordar、eh, los 42 años de aquella huelga.、Eh, vos eras seguramente muy chico. ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Cuál, cuál es la evaluación hoy a, a cuatro décadas de aquel episodio?、Eh, bueno, yo soy de la generación que, que carga con la mochila. De, yo siempre、eh, trato de. de, de, de, converse, de De poner ese ejemplo, n o una mochila muy pesada que nos dejaron los viejos.、Eh, marcó el movimiento sindical en Uruguay, fue una de las gestas más heroicas、eh, que, que hemos tenido, una responsabilidad enorme、eh, poder estar a la altura de esas cosas que, que, que un grupo de dirigentes pudo hacer、eh, en Uruguay. Entonces, la responsabilidad es enorme.、Eh, Era c h i c o o chico, no tan chico, pero mi padre y mi hermana trabajaban en una fábrica papelera de acá, en una zona industrial en Pando. Por eso me acuerdo de todo aquello, de todo aquel movimiento, de, del desalojo de la, del, del ejército la primera vez, de vuelta a ocupar todo el mundo. O sea, este, fue un hecho que, que indudablemente nos marcó a todos. este... Por lo, por lo significativo y por lo heroico de, de todos los trabajadores, ¿no? porque fueron miles y miles de trabajadores que arriesgaron mucho este, para, para cumplir esa, esa decisión de la, de la CNT de que ante un golpe de Estado había h u e l g a general. ¿no? Esa papelera a la que vos mencionás, este, ¿fue ocupada? ¿Fue.? Los militares le llevaron preso. ¿Cómo, cómo f u e los episodios específicamente de ese lugar? Para ejemplificar con anécdotas. Mira,、eh, eh, Pando es una ciudad que está a 30 kilómetros de, de Montevideo, rumbo a Punta del Este.、Eh, en aquella época era una ciudad industrial donde una, una avenida que se llamaba Avenida Camino a la Balsa, por suerte hoy. Una ruta nueva que hay, le pudimos poner hace el 30 de abril, este, esa ruta nueva que, que atraviesa Pando, este, lleva el nombre de José Pepe de l í a porque b、bueno, porque se parecía, además del Pepe, era una zona de, de mucho fervor, de mucho trabajo, donde habían industrias textiles, industrias papeleras, curtiembres, a s a r r a d e r o s Y me acuerdo o que u e b n que mi hermana. Y mi padre, que fueron a trabajar esa, esa mañana, este, bueno, se encontraron con que bueno, que había que ocupar las, las fábricas. Así lo hacían, cumpliendo su horario normal,、eh, cada uno en su turno, ocupando, ocupando su puesto de trabajo, pero ocupando la fábrica, digamos, ¿no? Las fábricas paradas completamente. Y bueno, y después este, me acuerdo. Que, que mirábamos nosotros esos camiones del ejército que, que venían a desalojar la fábrica y que después empezaron a llevar los dirigentes sindicales, que algunos eran vecinos, algunos vivían cerca de mi casa, este, con algunas anécdotas. Este, por ejemplo, había un dirigente sindical que se llamaba Silvio Álvarez y el padre se llamaba igual. Y en la confusión, el dirigente sindical estaba preparado, se había puesto. Más ropa, porque sabía lo que se le venía, y, y, y los militares se terminaron llevando al padre, que era un hombre mayor y que no, que no tenía nada que ver, pero bueno, después se dieron cuenta y volvieron por el hijo, este, que bueno, vivía acá muy cerca mío, los dos todavía siguen, siguen vivos, este, y bueno, todos marcharon al, al cilindro este, donde estuvieron mucho tiempo detenidos o sea, h a y Muchos recuerdos de esa época, muchos héroes anónimos. Este, que... Y bueno, después del desalojo con los militares y la vuelta, este, y bueno, llevando comida y alimentos a veces por, por entre los campos para e n t r a n d o por detrás de la fábrica. Bueno, todas esas cosas que, que la verdad que eran, eran muy emotivas. Julio, y... estas, estas son las la típicas、eh, anécdotas que nos sirven para reconstruir la historia.、Eh, nos vamos a encontrar en Montevideo para seguirla personalmente. Por el momento, te agradecemos enormemente el testimonio y, y bueno, suerte y nos estaremos viendo muy pronto. Bueno, aprovechar para d a r un saludo a todos los trabajadores de Argentina y, que, y bueno, un abrazo y nos veremos muy pronto en Montevideo, como siempre, a las órdenes. Este, la solidaridad entre los trabajadores y el internacionalismo deben estar presentes siempre. Ahí está. Pasaba entonces Julio b Urgueño, a q u e le agradecemos mucho la nota, recordando、eh, aquí, por de Fogón en Fogón, por Radio Cooperativa, los 42 años del de golpe cívico-militar en Uruguay y la resistencia del pueblo oriental. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario.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 Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión. Con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23 por Crónica Televisión. Bicentenario del Congreso de los Pueblos. Domingo 28 de junio, en el Club Germinal h e r l i n Con la presentación de Nación Bombelé, Murga Lavacanal, Ariel Bonanata, Murga Va de Vuelta, David Chorne y Sutuco. La Sayago Murgabán. Bicentenario del Congreso de los Pueblos. Domingo 28 de junio. En el Club Germinal Gerli. Avenida Hipólito y r i g o y e n 2700. Gerli. Entrada libre y gratuita. Invitan. Intendencia de la n ú s Embajada del Uruguay. Comisión del Bicentenario Oriental. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina.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 Contacto 02972-413-283 o www.hosteria-medio-meliquina.com. Con a e r o l í n e a s Argentinas, llega volando, viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-Volar o ingresa a a e r o l i e a s c o m y tenés las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. a e r o l í n e a s Argentinas.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 Escuchas una idea. La s e s tuya. Cooperativa 770. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa, Cooperativa 770. Se siente.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 La identidad cultural en el Río de la Plata hoy está muy marcada por la Murga. Y está en Buenos Aires un grupo de nueve orientales, nueve uruguayos, que han cruzado ayer. Se llaman la Sayago Murga Band.、Eh, son parte de los 17 que en algún momento fueron la contrafarsa que tuvieron. Años de oro en, en los carnavales del Uruguay, llevándose cuatro premios en el transcurso de diez años. Aquellos diecisiete, hace unos años, por razones particulares de cada uno, se disolvieron y la contrafarsa no existe más. Pero ahora ha renovado su vida este grupo de, de, de, de uruguayos en esta Sayago m u r g a b a n d que va a estar mañana. En el espectáculo que se está organizando en Lanús por el bicentenario, esta noche van a estar en la fábrica recuperada de la calle Potosí,、eh, una, fábrica, una de las primeras fábricas recuperadas argentinas, una metalúrgica. ¿En ¿La e n calle Potosí o en l a No, i m p a i m p a No,、en、no e n la calle Potosí. Es la continuación de Bogotá.、Eh, en Almagro. De la、sí, noche armado, a los caballitos, sí. ok. Ahí va a estar esta noche a las 8. Ahí son 9 que vamos a poder escuchar el repertorio de la contrafarsa renovado por la Sayago Murgabán. Así es, vamos a pedirle a Ciro escuchar un poco de la Sayago Murgabán. 16 horas, 41 minutos, ahí está.、Eh, vamos a escuchar a Leonardo Piccinino, en este caso,、eh, que lo tenemos en comunicación telefónica, integrante de la Comisión del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Y bueno,、eh, vamos a estar.、Eh, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda.、Eh, hola, Andrés.、Bueno, muy buenas tardes. ¿eh? Bueno, estamos acá、eh, un poco haciendo、eh, la conmemoración de los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres y bueno, contando la gran actividad que se prepara para mañana ahí en h e r l i Sí, mañana en el Club Germinal de h e r l i que queda en, en la ex Pavón, que ahora se llama Hipólito y Rigoyen, al 2700. Ahí desde la una de la tarde hasta más o menos la siete, vamos a estar con un gran espectáculo. Con entrada libre y gratuita. Así que todos los orientales de, y los de la otra orilla, de esta orilla también, están todos invitados a, a participar y a disfrutar de, de, del, del espectáculo. Y además vamos a tener、eh, dos profesores que van a hablar del, del, del tema de, que, que nos con, con, convoca, que es el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, que van a ser el profesor Eduardo Nocera y la profesora, nuestra querida, Delia de Chigo Inverno. Leonardo, ¿cuáles son los grupos que se presentan? Bueno, básicamente arranca la comparsa de Lanús, la n ú s Nación Bombelé. Va a ser un desfile ahí por, por Bullar、eh, hasta, eh, hasta el club, que es,、eh, es una cuadrita e s o qué hora va a ser、sí. más o menos? A eso de las de una y media más o menos va a arrancar la, la comparsa.、Eh, después tenemos a, a un grupo de, de gente de Entre Ríos, David Chorne y Sutuco. o ¿eh? Que lo manda este, este grupo, es、eh, una colaboración que hace la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Un compatriota nuestro, Ariel Bonanata, un muchacho que canta de maravillas y que este año va a estar en,、eh, en el Festival de Cosquín, que ya está preseleccionado para participar. O sea que un, un número de gran categoría. También la Murga La Bacanal de a i d e de la Luz, la conocida nuestra Murga va de vuelta y cierra. La que estaban presentando recién, que es la s a l l a g o m u r g a b a n que vino de Montevideo especialmente para, para participar de este festival. Ahí está, Leonardo, te agradecemos mucho la comunicación y nos estaremos s e g u r o acompañándonos mañana, todos los orientales ahí celebrando los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres. Bueno, muy buenas tardes,、eh, que pase muy bien. No hay que invertir el orden de la justicia. Mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Mirame, cariño. Hace tiempo ni siquiera me ves cuando éramos críos, la onda se nos podía ver. la anestesia de 16 horas 47 minutos, continuamos aquí en De Fogón en Fogón.、Eh, señor Manuel Daluz, z q u e tiene por ahí? Sí, no, quería aclararle a los oyentes que aquellos que quieran ver a la s a l l a g o Murgabán esta noche lo pueden hacer en Querandíes 42.90 a las 22 horas. Es Querandíes y Pringles. ¿tá? Para que tengan una idea, Caballito Almagro. Manuel, usted sabe que esta me parece que es una de las primeras fábricas recuperadas por los propios obreros en la Argentina, ya por el 2000-2001. Es una fábrica de tubitos de dentífrico, tubitos de óleo de pintura. Es una fábrica que el juez no la remató porque habían generado allí un centro cultural. Exacto.、Eh, para nosotros los uruguayos este, es muy caro este lugar. Este, no solamente por el hecho de ser una empresa recuperada. Han, han, han actuado muchísimos artistas uruguayos, han colaborado con nosotros, estoy diciendo con el Frente Amplio en concreto, esta gente de la cooperativa de esta, de esta fábrica recuperada. Y es verdad, es una de las primeras, si no es la primera de la capital federal. Sí, es extraño, porque es una fábrica metalúrgica en el medio del centro de, de Buenos Aires. Yo tengo con muchos recuerdos de ese lugar, porque allí yo empecé allá por el año 2000. A tomar clases de dibujo vivo,、eh, dado que esta fábrica, como era un centro cultural, nos prestaba uno de los salones para allí hacer este dibujo vivo. Éramos unos ocho diez alumnos con un profesor. Y recuerdo que la, la modelo, la modelo en vivo, por supuesto desnuda, estaba con su toallita en el medio de un salón de fábrica y pasaban. Los obreros por atrás y c o n los carritos con los, con los tubos, y, y aquí recuerdo aquel horno enorme, fulgurante. Y bueno, nosotros dibujando este, en ese casi surrealista la imagen, ¿no? Una, una modelo desnuda, varios pintando y los obreros ahí dando vuelta por alrededor, sí, in, in inmutables, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que、eh, también ha pasado eso con los espectáculos de, de l o que van los sábados a la noche.、Eh, ha, ha, ha pasado esto también que usted dice. Ahí está, son las 16 horas 49 minutos aquí en De Fogón en Fogón. Tenemos una entrevista pendiente, pero bueno, ahí no teníamos dificultades para poder comunicarnos.、Eh, 200 años del Congreso de Oriente y bueno, para la reflexión, para lo que es el ideario artiguista que, que para nosotros está vigente. Sí, ese ese ideario que tiene que ver con la justicia social, de tierra para quien la trabaja,、eh, que tiene que ver con igualdad, con libertad y los desafíos que tenemos、eh, en la región de, de ser un bloque unido. Con todas su, con todas las contradicciones que hoy hay,、eh, pero con, con toda, toda la... su magnitud, ¿no?、Eh, exactamente, exactamente. Entonces, digo, los desafíos,、eh, obviamente que están, son enormes y están más vigentes que nunca en ese planteamiento que hacía Artigas. Allá por 1815, y con el cual coincidían un montón de otros hombres y mujeres de, de aquella época. Así que, bueno, nos parece importante este, este acontecimiento para poder reflexionar、eh, qué era lo que ahí se decía.、Eh, usted sabe que material de aquella época casi no, casi hay, no hay documentación、eh, de aquel entonces.、Eh, supongo que la historia oficial algo habrá tenido que ver. Con que no haya actas,、eh, con que no aparezcan las actas、eh, de, de aquello que、eh, en el Congreso, en, en lo, lo, lo que es la actual concepción del Uruguay hoy, allí se, se desarrolló este Congreso de los Pueblos Libres, y donde, bueno, se, se propuso por primera vez ser independiente de cualquier poder extranjero. Así que, bueno, eso era todo un desafío、no、menor, en la época. Digamos, no menor. Y no traicionar, este, recién nos llamó un, un oyente, el amigo Sufrategui, también saludando a, al compañero trabajador que saludamos del PICENT, que hicimos la entrevista, y también con el tema este de los 200 años. ¿sí? El no traicionar era una cosa fundamental、eh, en ese sentido. Pero、Esa、bueno. Exactamente. Señor Roberto Sabán. Este lunes. A las 7 de la tarde hay un evento que es imperdible. En la Biblioteca Nacional, el director Horacio González y Pacho d o n e l l o dos s presentan un libro sobre testimonios de historiadores artistas con una película.、Eh, un evento que seguramente no habrá que perdérselo. Biblioteca Nacional, lunes, 19 horas. Yo lo voy a, a poner para escuchar una reflexión sobre Artigas que hizo el Pepe Mujica. De esta manera hablaba sobre José Artigas. Durante mucho tiempo, muchas décadas, hubo una historiografía oficial de origen mitrista que al fundador del federalismo, en el Río de la Plata, Eh, un revolucionario en su época, inmediatamente definido por el campo de la república, cuando había mucha vacilación,、eh, que levantó la bandera del reparto de tierras,、eh, del proteccionismo selectivo en su ley de aduana, protegiendo. La incipiente industria de textil de Tucumán、eh, y muchas cosas por el estilo, y, y grabando lo que venía de Manchester,、eh, en una época muy primitiva, insinuó los rumbo de una política que era la contracara de lo que vino después, cuando él fue derrotado.、Eh, La derrota de Artiga fue la derrota de la v e t a popular de la Revolución de Mayo. Con Artiga y con Moreno se fue、eh, el carácter francamente popular y revolucionario de, de la Revolución de Mayo. Y después sobrevino una etapa portuaria, que fue la adaptación de la región a Gran Bretaña y a los intereses ingleses. Y bueno, me parece que la figura de Artiga no, no, no, está muy escamoteada. Artiga no es meramente uruguayo. Artiga es el fundador de, de una concesión federal、eh, que quedó terriblemente escamoteada en la historia del Río de la Plata. Y me parece importante el debate histórico. Y yo diría.、Eh, Hay viejas batallas que, que, que van tomando formas nuevas,、eh, pero que están ahí. Es una discusión del pasado que tiene que ver con el porvenir. Ahí está, ahí pasaba entonces Pepe Mujica hablando sobre Artigas, y en este caso tenemos a un historiador, periodista, él e s Pablo Oribe, es oriental y, y de, de la zona de Rocha. Que alguna vez lo supimos tener en esta mesa. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Cómo a a el... Pablito?、Eh, muy bien, Manuel. Escuché tu sesudo análisis futbolístico y concuerdo al 100%. Muchísimas gracias, Pablo. Ahí está.、Eh, Pablo, te estamos molestando, ahí tenemos poco, muy poco tiempo, pero un poco queríamos hacer una reflexión sobre el bicentenario de congres el, del Congreso de los Pueblos Libres, el diario de Artiguista y su vigencia. Sí, bueno, Artigas es una figura, el artiguismo en general que e x c e d e a la figura propia de Artigas, muy rica y, parte, y es parte de la identidad uruguaya y, y del Río de la Plata, y más. La identidad de izquierda, la, la gente de izquierda creo que tenemos que representarnos con Artigas. Bueno, Sereñe era parte de, lo tenía Artigas como alguien modelo a seguir, y cómo no tenerlo, ¿no? La independencia económica, las medidas proteccionistas para las, para las industrias na, nacionales,、eh, la reforma agraria en 1815, dar vuelta de raíz de cuajo el orden social, los más infelices serán los más privilegiados y l o nombraba viudas. Zambos, indios, negros, a ellos le doy la tierra y se la saco a los malos europeos y peores americanos. Por lo cual, más revolucionario que eso en pleno siglo XIX es, es difícil de encontrar. Todo esto sumado con características que hacen de Artigas un mito, ¿no?、Eh, porque es un tipo que en el siglo XIX vivió 86 años, que es como vivir 120 o 130 años hoy. Una figura. Que、eh, muchos años de su vida no conocemos casi nada. La época de Pepe Artigas, cuando era contrabandista, entre 1775 y 1797, que, se, que, que es Blandengue, no sabemos nada de Artigas.、Eh, luego, cuando ingresa e l cuerpo de Blandengue, si se retira, se jubila en 1805, tenía 47 años Artigas. Un viejo decrépito casi. Y ese es el padre de la patria, ese es el que lidera un proyecto genial, inacabado, cierto. Pero de una profundidad y una sensibilidad para los reclamos de los, de los más infelices、eh, única en toda la historia de, de nuestra América. n o Ahí está, genial, Pablo. Un, la verdad te mandamos un abrazo enorme. Y, bueno,、eh, seguramente lo vamos a estar convocando con un poquito más de tiempo. ¿no? Seguramente, seguramente. Vamos arriba y cierro con una, una, una cosita:、Tri eh, Armando Tejada Gómez, un genial. Creo que、eh, explicó la independencia mejor que, que, que cualquier historiador. Tejada Gómez dice: este es un, hablando de la independencia, este es un triunfo madre, pero sin triunfo, porque nos duele hasta los huesos el latifundio, lo canta g e n g a l c i t a r o s a y creo que ese es, es el balance de nuestra independencia, ¿no? Un triunfo sin triunfo, porque no se tocó la estructura tenencia de la tierra en la revolución que era en la principal línea de desigualdad. Ahí está, ahí pasaba entonces con un cierre genial. Pablo Oribe, periodista, historiador,、eh, oriental, sí, y residente aquí en la Argentina. Te agradecemos mucho, Pablo. Un abrazo, compañero, vamos arriba. Ahí, abrazo. Ahí está, ahí pasaba entonces Pablo Oribe.、Eh, Convocado, obviamente, por de fogón en fogón, por este bicentenario de los pueblos libres. Y en este caso estamos con Blanca, Blanca r é b o r i claro, porque ya llega a raíces. Sí, yo le dije Blanca... cuando entré dije, hola,、oh, pibes habrá salido al aire porque <ríe>、oh. pensé que la nota estaba grabada y resulta que estaban entrevistando al a historiador. Además, a hablando de Artigas,、sí. personaje de la historia a quien admiro profundamente, no solamente de la historia de América, sino de la historia del mundo. Lo que fijó a Artigas. Lo que fue, t o d o ese desarrollo que hizo de la reforma, este,、eh, agraria,、uh -huh. e、eh, l planteo de,、eh, de, de, de, patria grande que, que, u n í a con, con Bolívar. Yo soy profunda admiradora de, de, de, Artigas y lamento que un comprovinciano como Pancho Ramírez, que tuvo tanta buena actuación, este, no le diera la, l le diera la esperanza. En el momento más importante de la historia, nosotros tendríamos que ser una sola patria. Exactamente, y nos quedó ¿no? trunco ese,、eh, ese sí. proyecto de, sí, lo, de los sí, pueblos sí, libres. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, quizás,、eh, y obviamente entendemos que、eh, el ideario artiguista está vigente, nosotros creemos que está vigente ese、sí. ideario artiguista y, y creemos que、eh, debemos cumplirlo. Y sí. Hay que cumplir. En algún momento se cumplirá. Ahí está.、Estaremos、Hay que tener en, esperanza, che.、Eh, estamos en esa, en esa construcción de, de los pueblos libres y, y de una patria, una patria grande. Yo les dije: hola, pibes, tendría que haberles dicho: hola, gurises, o, o,、eh, o, eh, o si no, también, como. ¿Todavía siguen diciendo y, y, botija? Sí, claramente. Bueno.、Eh, pero, pero usted vio, lo, no son ninguno gurise, ninguna botija lo que, los elementos que tenemos、bueno. hoy acá. Ah. Mucho más j o v e n e <risa> s <risa> que o s o s suficiente. Ahí está, Blanca. ¿qué, qué, a, ¿Qué vamos a tener hoy en Raíces? Bueno, hoy, ahora vamos a tener a un muy buen periodista, ensayista también,、eh, poeta también, Alejandro Tarruella, que acaba de editar un libro sobre e m b a r El c á d i z Se ha dedicado mucho a la historia del peronismo、ah. y, sobre todo, de la génesis de la militancia juvenil peronista. e s t a m o s hablando de, una, de un personaje muy importante en la, en la génesis de la juventud peronista de los años 60-70. Ahí está. ¿No? So. De, de, eso es un tema. Después de la murga, desde el punto de vista político y social. Pero la murga en, en Buenos Aires, ¿qué pasó también? Aparte de lo de ustedes, que sí, tiene sí. Un, un firme contenido político, social y cultural, ¿no? Exacto. Bueno, los estamos invitando para mañana al Club Germinal h e r l i ahí en Lanús, porque vamos a h a c e r los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres. Vamos a estar celebrando los orientales de este lado del río, con la Sayago Murgabán, que se va a hacer presente ahí en el Club Germinal de Tigre de Gerli、eh, en Lanús. Bueno, Así que, u n Un、bueno. abrazo para todos los uruguayos. Blanca, te dejamos aquí con raíces y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene.、Eh, gracias, Manuel. Luz, gracias Roberto Saban,、eh, gracias Oscar Trinidad y Ciro, como siempre, mil gracias y nos estaremos reencontrando la semana que viene. c h a u cuídense.